¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Soy y público, una vez más en el aire de Radio La Retaguardia y de una veintena de radios comunitarias de todo el país que abren sus parlantes para que ustedes puedan escuchar este programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad a través de, de esos aires. Eh, ayer estuvimos en, en La Plata, Estuvimos en La Plata, en la presentación, la segunda presentación, que claramente no va a ser la última, del de libro Norita, la madre de todas las batallas, que escribió Gerardo Salkovic, con la particularidad de que Gerardo vive allí en La Plata, con lo cual era muy especial también para él, porque era local, Pero bueno, para Nora, estas jornadas y lo que ha generado el libro y lo que está generando ella, más que el libro, lo que está generando el libro es consecuencia de lo que está generando ella, si se me permite jugar con las palabras, eh, la, tiene, la tiene ahí emocionada, ¿no? A flor de piel la emoción. Así que después, si tenemos tiempo, vamos a escuchar algunos audios de, de eso. Eh, y... Quería contarles, quería compartir con eh, los y las oyentes de Oral y Público que ayer, como me fui para La Plata, cuando terminó la presentación me fui a verlo a Basterra. Y les quiero contar porque me pasa todo el tiempo que me preguntan por él por qué no está en el programa, por qué no está en el programa. Nosotros hemos contado varias veces que eh, Víctor está con algunos problemitas de salud en su garganta. En su privilegiada voz, eh, pero que ahora está pasando por un mal momento, entonces eso impide que, que Víctor sea lo que es para este programa, que es este un condimento más que especial. Eh, está bien, Víctor, está bien, está bien, le falta recuperarse, eh, no sabemos cuánto tiempo le va a llevar retornar al programa y poco nos importa porque lo que pretendemos es que esté bien, tranquilo, eh, feliz y mmm, en la lucha, como, como todos estos años. Así que, bueno, eso, quería compartirles eso porque sé que les interesa eh, a quienes escuchan este programa habitualmente y a quienes no y le tienen aprecio a Víctor y por ahí prendieron la radio, eh, sepan también que está medio cachuso, pero que... <ríe> ha salido para adelante de cosas mucho peores. ¿O no? <risa> eh, bueno, en fin, nos vamos a ir metiendo en, en, en los juicios porque ha sido una, una semana bastante especial. El martes, en el, el la jornada de juicio contraofensiva, había especial interés en lo que sucedió con tres testimonios que cierran lo que tiene que ver con las ligas agrarias. En paralelo a ese, a, a, a ese a esa cerrar, digamos, el círculo de las ligas agrarias en el juicio que tiene que ver con la represión a la contraofensiva, en Chaco está por terminar el juicio que está intentando determinar qué pasó con algunos de los referentes de las Ligas Agrarias. Eh, vamos a charlar con Osvaldo Lobey. Todo el mundo le dice Quique Lobey. Quique es eh, secretario, ha sido secretario general de las Ligas Agrarias. Ya dio testimonio en contraofensiva, ya dio testimonio también en Chaco. Y... A ver cómo llegamos a escucharlo, porque por ahora solo escuchamos ruido. Eh, te saludo, Quique. Bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches eh, eh, para vos y para todos los oyentes. Bien, yo te escucho clarito. Bueno, nosotros tenemos ahí como una interferencia que vamos a ver si, eh, si, si nos deja escucharnos. Estuvieron tres años, cuatro años viviendo en el monte, en la selva. No puede ser que no podamos entablar una conversación telefónica a esta, a esta, altura, a esta altura de la humanidad. Claro. Bueno... Eh, Exactamente. En, en, la, en la promoción que nosotros rodamos para que la gente se entere que, que este programa está al aire ahora mismo, contábamos que las ligas agrarias son una organización que duró nada más que cinco años eh, y, y que aún así han, han sido, son una referencia para la organización del campesinado en la Argentina, ¿por qué? Sí. Ah, bueno bueno eh... Para, para poder entender este, este proceso, este fenómeno, habría que ubicarse en el contexto de ese momento, ¿no es cierto? Eh, estábamos en plena dictadura militar, eh, el general Urganía era el presidente de la nación, ¿no es cierto? Después fue después del cordobazo eh, se desencadenan los acontecimientos políticos en la Argentina, ¿no es cierto? Asume Levington como... Eh, presidente provisional, también un militar, eh, que en poco tiempo fue eh, reemplazado por el general Lanunce, eh, digamos, un general de mucho mayor valía, ¿verdad? Uh -huh. Que tenía como propósito eh, conducir la apertura electoral, ¿no es cierto? Y en ese proceso tampoco eh, escondía él sus ambiciones políticas. ¿verdad? Claro. Entonces, en, en ese marco eh, marco de movilizaciones de luchas sindicales estudiantiles en, en, a lo largo y a lo ancho de la Argentina es que eh, surge también eh, este movimiento de protesta en el Chaco que se inicia en el Chaco en realidad pero que eh, rápidamente se extiende por toda la región noreste y este, hasta entrarse en la misma Pampa húmeda no es cierto? En uh -huh. Córdoba y provincia de Buenos Aires. Claro, vos pusiste, sí. eh, vos pusiste en, en la, en, en tu larga declaración este, ante el tribunal aquí en, en el juicio de contraofensiva, pusiste sí. un, un par de ejemplos en números rápidos como para eh, entender. Eh, ¿Por qué después vino la represión que vino contra las ligas agrarias? Eh, ¿Nos podés acercar esos números para que nuestra audiencia entienda qué fue lo que dieron vuelta? Claro, pues en definitiva fueron los logros obtenidos con las luchas, con esas luchas, ¿no es cierto? ¿Eh? Es decir, el movimiento se, se desarrolló en torno a la, a la lucha reivindicativa de los pequeños y medianos productores agrarios, ¿no? que veían postergada su situación por eh, la voracidad de los monopolios, que fijaban los precios a su antojo, ¿no es cierto? Y este, con la complicidad del Estado, que le quitaban los créditos a las cooperativas, entonces este, nuestras cooperativas eh, agrarias algodoneras este, no podían prácticamente acopiar algodón. Es uh -huh. decir, en ese momento, cuando se inicia la guía agraria, el cooperativismo acopiaba solamente el 20% de la, de la producción agrónica en el Chaco. ¿Por qué? Por falta de los créditos del Banco Nación, que es, eran fundamentales para ese proceso de acopio y posterior liquidación de la don, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, a partir de ahí surge todo este movimiento y fue una de las grandes conquistas, fue... Precisamente cuando lo interpelamos al general Lanuse en Sáenz Peña, como presidente de la Nación, y este, eso significó que pudiéramos recuperar la cartera de crédito del Banco Nación para las cooperativas. Y eso nos permitió a nosotros en dos años duplicar la cantidad de socios, formar cinco cooperativas más, Y este, hemos llegado al, al, a la fecha del golpe militar acopiando en el seno de las cooperativas agrarias ¿no es cierto? el 75% de la oferta de fibra del país. Claro. Este, sin hablar del de, desarrollo industrial que hemos logrado en tan poco tiempo, ¿no es cierto? instalando superusinas de motadora, eh, modernizando una planta textil de fabricación de hilado en Barranquera, eh, instalando una fábrica de, de aceite para hacer el aceite de, de algodón y de girasol, eh, instalando en Sasteña una fábrica de algodón hidrófilo para fabricar el algodón de farmacia, eh, eh, un molino albinero para hacer la harina con el trigo que producíamos. Es decir, en Santiago del Estero instalamos también una fábrica... Eh, de, de, de confecciones de, de ropa de trabajo para el mercado cooperativo. Eh, pusimos en marcha un mercado de intercambio regional con las cooperativas de Mendoza, con las cooperativas de Río Negro. ¿No es cierto? Traíamos el vino de traslado en, en, digamos, en, en camiones y lo fraccionábamos en sasteñas. Este, para, el, para, el, para el mercado cooperativo, que era muy, muy grande, muy, muy importante en esa época, ¿cierto? Uh -huh. en cuenta que en ese momento eh, UCAL, que era la, la, la cooperativa de segundo grado, unión de cooperativas algoneras limitadas, que agrupaba a 24 cooperativas, representaba el 70% del producto de la provincia, nosotros producíamos el 70% de lo que se producía en la provincia. Este, y bueno, y esto es lo que vinieron a, vinieron a destruir los militares, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no podían despojarnos de, de, de la producción como quisieran teníamos herramientas para defender los precios, y bueno, lamentablemente pagamos las consecuencias. ¿no? Cuando comienza la represión, eh, ¿algunos de ustedes consiguen eh, lo que yo decía al principio, no un poco intentando bromear, pero no es broma, Inten eh, digamos sobrevivieron porque se internaron en el monte y vivieron claro. eh, conociendo el terreno, pero con todas las adversidades del terreno, ¿cuánto tiempo? Sí. Y estuvimos un poco menos de tres años este, en el monte. Varios militantes este, importantes del de Chaco, el norte de Santa Fe, ¿no es cierto? Que, que bueno, tuvimos que afrontar esa situación, eh, aprender a defendernos en esas condiciones, este, soportando los operativos militares que eran masivos de ocupación del territorio, no es cierto y bueno éramos las personas más buscadas éramos los de, de, de pronto de, de ser dirigentes agrarios nos convertimos en, lo, en los más peligrosos delincuentes terroristas que, que tenía el, el país o la Argentina no sé ustedes mostraron a, afiches con sus rostros que aparecían en, la, en las ciudades en los eh, en, la, en las oficinas públicas como en el lejano oeste como en las películas del lejano oeste Efectivamente, efectivamente eh, eran exhibidos esos carteles con nuestras fotos, con nuestras fotografías, con nuestros nombres, este, con la leyenda que decía son delincuentes terroristas, denúncielos, ¿eh? uh -huh. colabore. Y es, es, es, esos carteles estaban pegados en, en todas las estaciones de ferrocarril, en las estaciones de ómnibus, en el banco, en el correo... En todos lados. Mm -hmm. Hasta que consiguieron salir del país porque, bueno, consiguieron acceder a lo que nosotros aquí llamamos el, el kit molfino, digamos, ¿no? Una, la valijita con, con documentos, con dinero, con pasaportes para poder salir. Así consiguieron salir, a, no, no todos, ¿no? Los que consiguieron sobrevivir porque, obviamente... Efectivamente, hubo... Hubo compañeros que, eh, digamos, soportaron más de siete años, algunos ocho años de cárcel, y bueno, y otros que este, han sido asesinados, y en otros casos este, forman la, la, la lista de, de tantos desaparecidos que tenemos en la Argentina. No sé. uh -huh. Y el, eh, el que ustedes estén declarando en contraofensiva tiene que ver con que muchos de los que salieron del país, no fue tu caso, después nos contás por qué, pero la, la mayoría regresó formando parte de la, de la contraofensiva y algunos de ellos están desaparecidos hoy, ¿no? Claro, que fueron apresados, eh, digamos, eh, eh, algunos de ellos eh, en el interior del país y otros en la frontera, ¿no es cierto? Uh -huh. al, al ingresar. Eh, eh, y bueno, el caso mío eh, no se dio, digamos, eh, quizás haya sido un poco de suerte también porque yo ingresé a la Argentina también en forma clandestina, eh, de manera posteri eh, posterior a ellos, después de ellos, ingresé yo, este, ingresó mi mujer también, este, en forma clandestina, con documentos falsos, todo, y estuvimos acá desde el inicio de la guerra de Malvinas, ya no nos fuimos más. Ya nos quedamos acá. Uh -huh. eh, una, una pregunta recurrente de la defensa de los genocidas a quienes participaron de la contraofensiva de Montoneros es cómo se financiaban eh, las cosas, ¿no? Los viajes, las salidas. La mayoría de los sobrevivientes no lo sabe eh, o, o elige no decirlo, no lo sé. Eh, pero en tu caso diste una respuesta muy concreta, digamos, porque tu, tu rol era justamente... ¿Buscar financiamientos de ONG europeas? Efectivamente, y hemos tenido una muy buena, una muy buena respuesta, porque con algunas de, de estas ONG, ya nosotros teníamos relaciones preexistentes a partir de que eh, nos habían financiado algunos proyectos en las ligas agrarias. De manera que nosotros los conocíamos y ellos también nos conocían, ¿no? Y, por supuesto, estaban al tanto de la situación que se vivía en el país. ¿no? Entonces, este, eh, hemos tenido una respuesta muy generosa, ¿no es cierto?, de fondos que nos han permitido financiar nuestros movimientos, sobre todo en los viajes, cuando teníamos que participar en los foros Este, internacionales, etcétera, en todos los lugares donde nosotros podíamos este, expresar y presentar las denuncias de lo que estaba pasando en la Argentina aquí estábamos, ¿cierto? Uh -huh. Y es más, hemos, hemos logrado obtener también muy importantes fondos que fueron canalizados en apoyo a los campesinos de, de acá de la Argentina, y también a los, a los familiares de los presos políticos y también después ya cuando fueron saliendo de las cárceles hemos tenido fondos que nos permitieron ayudar a los compañeros a la reinserción porque salían después de 7 8 años de la cárcel con una mano atrás y adelante, ¿cierto? Claro, claro, claro. Eh, y bueno, todo esto nosotros... Es que, Vamos a estar inmensamente agradecidos y eternamente agradecidos a la solidaridad internacional porque este, no es solamente un dinero frío, es un dinero que salva vidas, como uh -huh. siempre he dicho yo, ¿no es cierto? Claro, este, claro. Y esa, esa, esa solidaridad anónima tiene un doble valor. Uh -huh. Estaremos eh, siempre nosotros muy agradecidos a ellos. Estamos charlando con Osvaldo Quique Lobey, que fue uno de los secretarios generales de eh, las ligas agrarias en el, en el norte argentino, en el noreste argentino, con gran presencia en Santa Fe, en Corrientes, en Misiones, eh, en Chaco, por supuesto. Y tengo una última pregunta que sé que es difícil de responder, Porque, eh, porque intenta enlazar aquella lucha de ustedes con algunas luchas actuales. Pero tratemos de ver si, si nos podemos imaginar este, una, una respuesta para una pregunta que también es un tanto imaginaria. Si, si las ligas agrarias existieran hoy, eh, ¿vos crees que producirían soja con glifosato o serían parte de esa lucha contra ese modelo productivo? No, no, mira, la pregunta, la pregunta es buena y, y, y no es para nada complicado, eh, digamos, este, contestarla. Este, nosotros nos hemos manifestado siempre este, a favor de modelos productivos que sean sustentables en armonía con el medio ambiente y que sean sanos para la salud, ¿no es cierto? Que justamente es todo lo, todo lo contrario que, que, que se está dando con estos modelos, ¿no es cierto?, agroexportadores de commodities con, en base a los paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Uh -huh. que tenemos ejemplos en la Argentina de compañeros que son pioneros en la producción agroecológica como es el caso de la familia bénica en el norte de Santa Fe no es cierto que fue uno de los compañeros que estuvo en el norte en el monte con nosotros no sí sí declaró el martes pasado en la causa Remo Benica ajá ellos ellos producen este a partir de, de la agroecología tienen en Guadalupe Norte en el norte de Santa Fe Una granja ecológica. Uh -huh. Y producen 10, 12 pro rubros de, de productos. Eh, la base central de producción es el, es el tambo, a partir del cual producen un queso, es un queso espectacular, y que lo venden en todo el país. Uh -huh. ¿no o sea, Tienen una demanda bárbara. Este, y toda la producción que ellos hacen... Totalmente agroecológicas, es decir, no, no, no utilizan ningún agroquímico, ningún antibiótico, nada. Uh -huh. Y créanme que eh, es admirable los resultados que que están han no tenido. Ya, ya llevan más de 20 años en ese, en ese proceso productivo, ¿no? Quique, eh, muchísimas gracias por haber participado de este, de este programa. Eh, queríamos contar de alguna manera en demasiado poco tiempo eh, la historia de las ligas agrarias a partir de la voz de uno de sus protagonistas y, y vamos a estar atentos, obviamente, no solo a lo que pasa aquí en Contraofensiva, sino a el juicio que se está llevando adelante allí en la justicia de Chaco que está a punto de finalizar. Eh, un abrazo y gracias. Con mucho gusto, y ojalá esto continúe, se profundice hasta, hasta esclarecer todos los casos, porque ya hemos escuchado que hay algunas, algunos remesones de opiniones: que hay que poner un punto final a todo esto, que hay que mirar para adelante, que hay que dejar el pasado. Este, si el pasado forma parte de nuestra historia y tenemos que saber la verdad, ese, ese, ese, ese es el tema, ¿no? Uh -huh. que, Muchas gracias por, por el llamado y hasta cualquier momento. Un saludo grande, gracias. Hemos charlado con Osvaldo Quique Lobey, él era Secretario General de las Ligas Agrarias este, y la verdad es que toda esta historia que han contado en varios testimonios del juicio al que estamos asistiendo y cuya cobertura estamos haciendo en, en juicocontraofensiva.blogspot.com eh, el diario del juicio eh, la verdad es que Nos ha ayudado a entender con mayor profundidad ese proceso que a veces uno, en la información superficial, que digo, es, es un tiempo en el que todos tenemos mucha información superficial y muy poca información profundizada, sabíamos lo que eran las ligas agrarias, pero lo supimos mucho más a partir de esos testimonios. No tenemos todo el tiempo que hubo en el juicio, pero este programa está dedicado a profundizar y queríamos que, que vos tuvieras aunque sea uno de los testimonios que ha pasado para contar qué fueron las ligas agrarias, por qué dieron vuelta al esquema económico durante cinco años allí en todas esas provincias que te nombramos en el campo y por qué justamente a raíz de ese dar vuelta a la tortilla se vino la represión que les cayó encima con toda su crudeza en la dictadura y también en la etapa previa de la AAA. No nos podemos quedar con eh, todo lo que pudimos ver y escuchar ayer en la, eh, en la presentación del libro de Nora. No nos lo podemos quedar para nosotros y para nosotras. Está el video de la transmisión en vivo en el Facebook de La Retaguardia, pero escuchala a Nora Cortiñas porque eh, eh, dijo algunas cosas que no dice todos los días sobre su historia personal. La escuchamos. Bueno, este, y que quiero eh, dedicarle a mi familia. Tengo familia que me acompaña. Este, mi marido murió hace muchos años, pero fue un gran compañero. Yo digo en el libro, celoso, como Telo. Yo no era ni la Susana Jiménez, ni nada, así chiquita, pero me amaba, me amaba. Nos amábamos. Bueno, eso porque... Tengo que hacer este, honor a, a mis comienzos de juventud y de que no soñé este, con lo que iba a vivir ahora casi a los 90 años. Yo soñaba con los príncipes, eh, criada a mis hijos, este, era una ama de casa, era sendosa, coquetona, todo, este, bueno, para la época. Por eso en el libro verán este, cosas que después hubiera querido sacar Sin embargo, bueno, cuando fue a pedir mi mano, se usaba eso. Y si yo tenía que contar la historia, tenía que contar eso también, ¿no? Para que la juventud algún día diga, mira, en la época de Nora había que pedir la mano. Ahora se conoce a los 15 días, dice, papá, mamá, te presento a mi compañero. Chao, bueno, ¿qué Pero está, está bárbaro, está bárbaro eso. Bueno, y, este, y tengo también mi hijo Marcelo, que también muy compañero, que me acompañó en momentos muy peligrosos y duros. Este, en, en momentos que íbamos, por ejemplo, entramos a la mansión Ceré y estaba eh, con guardias, con pistolas, y este, ahí controlando, y pobrecito venía al lado mío, eh, fuimos una vez a filmar, un documental, cuando el tipo se abre y estaba armado hasta los huesos, los pibes que fueron a filmar y Marcelo llegaron a mi casa, estaban descompuestos porque fue una escena patética. Yo eh, le dije que íbamos a filmar Romeo y Julieta, que yo era Julieta y el Romeo no sé dónde estaba. Este, y bueno, eh, todas escenas así, Marcelo me acompañó mucho y sufrió mucho porque además de, de no tener a su hermano, la madre brillaba por su ausencia. La madre salía de la mañana a la noche y... Bueno. No estaba nunca en mi casa, pero eh, llegaba, estaba también Ana, la compañera de Gustavo, que también muchos años se quedó a vivir con nosotros, eh, y Damián, que era chiquito, que no entendía nada, y que ustedes saben que la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, no tiene explicación, ni para los chicos, ni para los grandes, porque nosotros también pasan los años y sabemos de, de lo trágico que vivimos Pero todavía no entendemos por qué esa metodología tan brutal que se emplea para reprimir en los pueblos que luchan por su liberación. Todavía no la entendemos. Y cuando creímos que la lucha de todos los días iba a ser para que no ocurrieran más, sin embargo, con lo de Santiago, vemos que el vicio o la metodología infame sigue, sigue lo mismo Con los padres de, de Santiago hicieron lo mismo, negar y negar, nadie se creyó nunca que estuvo Santiago 80 días sentadito a la orilla de un río y es lo mismo, la misma metodología. Ahora hay también los crímenes que este, están disfrazados como lo de Monte, que fueron a atacarlo a los pibes, cuatro pibes muertos y la nena que está haciendo un esfuerzo por salvarse, sigue las metodologías brutales para, los, para todos los habitantes de un país que están, eh, además, como... Tanto antes era porque eran este, eh, subversivos, ¿no? Ahora inventan cualquier cosa y los llevan a las comisarías, los torturan. Caso de Arruga, y de Iván Torres, todos casos así tiene que ver mucho con el poder económico y aunque yo les voy a nombrar un hito especial que es de ahí baja todo, es la deuda externa, la ambición económica, el desastre, ahora tenemos una situación de económica terrorista, la política económica es terrorista y terrorífica, Bueno, y, y bueno, y entonces yo les quiero decir que las madres eh, hicimos un movimiento colectivo, no es una madre, yo tuve una oportunidad y un espíritu que tuve, estuve acompañada de toda gente y lo dije antes, mis batallas, como decía Gerardo, que le agradezco que el libro, El libro tiene pasión, tiene, tiene fuerza y no hay nada ficción, nada, todo pasó. Este, y yo me siento que expresó toda la primera parte que le pedí a Gerardo, que fuera dedicada a Gustavo y a los 30.000, porque yo estoy acá y soy una madre de Plaza de Mayo, pero no está Gustavo no está, y no están los 30.000 por eso estoy acá. Entonces este, no es un mérito, es una tragedia que fue provocada para hacer desaparecer a una generación que luchaba por el bienestar de su pueblo. Por eso ahora cuando lo de Kurdistán, Leila dijo el día que estuvimos con Beverly viéndola, dijo yo, esta huelga de hambre no es. Parte, nada más, de lo que fue la presentación del libro de Nora Cortiñas ayer en La Plata. Recién charlamos con Nati. Está ahí con la emoción, especialmente a flor de piel, Nora. De paso, aprovechamos para mandar un gran abrazo, quien pueda, déselo de nuestra parte a Mirta Baravalle. Mirta tiene 94 años, hoy no fue a la plaza porque no está bien de salud. Alguien me decía ayer, cada vez que aparece algún nieto o alguna nieta nueva, a Mirta se le, le alegra el corazón, pero también se le estruja el corazón en su búsqueda eh, a estos 94 años. Eh, un abrazo grande para Mirta, esperamos verla pronto, los próximos jueves en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos vamos a ir... A, al, al Bar de los Patriotas Nos vamos a ir Allí en el barrio de La Paternal eh, Donde funciona FM La Patriada Que además desde este mes Es un nuevo punto de distribución De la revista de La Retaguardia eh, Les agradecemos a los compañeros y compañeras De La Patriada eh, Y nos vamos a ir a, hasta allí A través de la radio Para charlar con Pablo Yonto Abogado en Bocha de causas eh, Vinculadas al genocidio Particularmente en las que está actuando, en las que tienen que ver con la mega causa Campo de Mayo, pero no vamos a hablar de contraofensiva, sino que vamos a hablar del otro juicio eh, que se desprende de la mega causa Campo de Mayo. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Oralipulio. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo bien, andan ustedes? Bien, bien. Un abrazo bien. enorme. ¿eh? Muy bien, muy bien. Muchas gracias eh, por, por estar aquí al aire. Eh, bueno, decía que eh, hay otro juicio, nosotros hablamos mucho del juicio contra ofensiva porque estamos haciendo una cobertura especial, pero hay otro juicio muy importante en San Martín vinculado o que se desprende de la causa Campo de Mayo. ¿Cómo lo resumirías si tuvieras que contárselo a la audiencia de qué se trata? Es un juicio que lo hemos denominado entre nosotros los abogados el juicio grande porque es un juicio que unifica a una gran cantidad de causas pendientes que tenía la mega causa de Campo de Mayo y que por fin, digamos, se tomó el criterio este nuevo tribunal de unificar, bueno, son, son centenares de casos que estaban pendientes de... Eh, centenares de víctimas, ¿no? cuyo caso uh -huh. estaba pendiente de juzgamiento a los genocidas. Eh, es un juicio que debería tener cerca de 30 genocidas en el banquillo de acusados, pero bueno, entre los que han muerto y los que han, por razones de, de, de pérdida de capacidad cognitiva, se llama, han quedado fuera del juicio, eh, estamos con 20 genocidas eh, es un juicio que contempla varios años, 76, 77 y 78, eh, compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, distintos grupos de caídas. por ejemplo, ahora estamos eh, con las caídas de los obreros y activistas y delegados sindicales de Mercedes-Benz, siete de ellos fueron vistos en Campo de Mayo, uh -huh. hay un sobreviviente, Héctor Rato, que va a declarar probablemente en julio, Después van a venir los casos que son muchísimos de Zárate y Campana, lo que se llamó Área 400. Y después vamos a ver muchos casos de desaparecidos de zona norte, eh, la muchos de la columna norte de Montoneros, muchos de militantes del PRTR, muchos del Partido Comunista, de todo lo que era, bueno, los 13 partidos de la, del Gran Buenos Aires de la zona norte, ¿no? ¿Qué implica en este juicio? La declaración eh, que dio este, Nelson González, el ex militar que habló en el juicio de contraofensiva y relató cómo era el circuito de vuelos de la muerte en Campo de Mayo, ¿tiene efecto en esta causa o, eh, o en realidad tiene peso simbólico? No, no, no, no va a tener. Es decir, no va, no va a ser valorado ese testimonio para esa causa, porque. Eh, fue dado en otra causa y además él habla de hechos ocurridos en el 79 y 80 y estos casos son del 76 al 78, así que uh -huh. eh, más allá de que permite sí ver, eh, pero no lo vamos a poder usar, el claro. testimonio, pero sí permite eh, dar un panorama claro ese testimonio de, de cómo, digamos, el, el sistema de exterminio en Campo de Mayo y por eso... Eh, en, en Campo de Mayo no hay... Lo, los restos que se han encontrado de compañeras y compañeros que, se, que fueron vistos en Campo de Mayo eh, fueron restos hallados en aquellos años en las costas argentinas, ¿no? En, en Villa Gesell, en Santa Teresita. Uh -huh. eh, es decir, eso confirma la existencia de los vuelos de la muerte y no, no ha habido hallazgo de restos hasta el momento de... Eh, víctimas enterradas en, o en Campo de Mayo o en los alrededores de Campo de Mayo. Así que el, el método que se utilizó, este, lamentablemente, bueno, es el método que... A la Argentina lo hace, la hace tristemente célebre, que es los vuelos de la muerte, que salían de ahí mismo, de Campo de Mayo, ¿no? con unos uh -huh. aviones y helicópteros. Claro. Además de Santiago Mar Riveros, que debe ser el, el, la persona con el más, más, más condenada con ¿no? sí. y, y no, y, y el, más condenado, con, el, sí. el que tiene más condenas, porque a, a, al, al haberse astillado tanto. Eh, fraccionado tanto la causa de Campo de Mayo debe tener, no sé, 15 condenas ¿no? Fácil, o estoy exagerando 9, 9. 9 tiene, bueno, un montonazo sí. igual, está cerquita a Rillaga pero no, no, no le llegó todavía eh, eh. además de Riveros, digo ¿hay eh, algunos genocidas eh, o imputados que no tienen todavía condena? Sí, sí, varios eh, el más importante murió justo cuando empezó el juicio, que era Oma Echeverría, un nombre que no dice nada, pero que fue durante tres años el jefe de personal del Estado Mayor de Campo de Mayo. Y eso lo que significa es que el, por la división de tareas de, de los militares, ¿no? de las estructuras militares, el, el jefe de personal de una guarnición es quien tiene todos los días que tener el control del personal propio y del personal apresado, o sea, to, toda persona que esté en, el, en la guarnición militar tiene que ser informada todos los días con un parte, eh, y, y ese parte lo manejaba el jefe de personal. Omecheverría era el jefe de personal, nunca había sido condenado, y bueno, de hecho murió sin condena judicial, pero con condena obviamente social, y, y, y su nombre, más allá de que no sea muy conocido, quedará registrado como nombre de represor. ¿no? Era, el, era el hombre al que le llevaban, esto contado por los suboficiales que estaban en los centros clandestinos de Campo de Mayo, le llevaban todos los días a él el listado de todos eh, los militantes políticos que estaban secuestrados en Campo de Mayo. Uh -huh. Y después, bueno, eh, está el Gordo Uno, ¿no? que es un personaje que vino escapando desde los años eh, en que se empezaron a conocer los apodos de los represores allá por el 83, que el, el jefe, uno de los jefes de la tortura, había, había dos jefes de tortura, ¿no? uno dedicado a Montonero y otro dedicado al, al, al ERP, uno era el Gordo 1 y otro era el Gordo 2. El Gordo 2 ya había sido, ya ha sido eh, detenido, juzgado, condenado, y también está en este juicio, Somoza, y el Gordo 1, Carlos Vilanova, Nunca fue eh, juzgado ni condenado, esta va a ser, esperemos, ¿no? su primera eh, condena y, y fue durante tres años el, el jefe de los torturadores, ¿no? el, que, el que más nombraban. Y no se conocía el nombre, se sabía que el gordo uno, el gordo uno, el gordo uno, hasta que bueno los, los testimonios de sobrevivientes eh, nuevos, de, o, que por lo menos que se conocieron sus testimonios hace muy poquitos años, hace cinco años, eh, y de un eh, ex suboficial del ejército, Víctor Ibáñez, permitió hace cinco años identificarlo, detenerlo, y, y bueno, y hoy llega a su primer juicio oral. Uh -huh. La última, Pablo, y te llevo ahora sí a contraofensiva. Eh, si no tenemos mal la información, hoy la Cámara rechazó el pedido. Detención de, domiciliaria. Del de, de, único, doctor. que es el único de los imputados que está efectivamente en, una, en un penal, ¿no? Y que está en un penal porque había querido, eh, porque estuvo porque eh, prófugo. Estuvo prófugo. Eh, vos, cuando presentaste, digamos, tu, eh, tu argumentación en contra de un pedido del defensor en el juicio de contraofensiva eh, en este sentido, eh, dijiste que a, así. En una generalidad que cuando lo detuvieron le habían encontrado algunas cosas que implicaban amenazas Nosotros después cuando hicimos la crónica contamos que lo que le encontraron fue un recorte de, de un periódico el, eh, Con una foto tuya y con un epígrafe que contaba, que cuenta quién sos y, y qué rol tenías y tenés en los juicios eh, ¿Cómo te enteraste de eso y qué significa para vos eso? Eh, yo me entero porque me lo, además de estar en el expediente, pero primero me lo cuenta eh, un, un hombre de la, de la policía aeroportuaria, que fue el grupo, digamos, la fuerza de seguridad que lo detuvo, este, cuando estaba en el juzgado me dice, eh, bueno, él me trata de doctor y de usted, y me dice, doctor, sabe que entre los, las cosas que le encontramos, con pues nosotros tenemos la orden de... Eh, a los que detenemos, sacarle, como a todos, todas las cuestiones personales y hacer un inventario, hay que abrirle la billetera, ver qué tiene, poner, tiene tantos billetes tan... y había un recorte con su foto, y era una foto de un recorte de una revista donde eh, dice dónde trabajo y eso, y es que yo, yo doy clases en la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata. Uh -huh. Y atrás tenía anotado un número que no, no sabemos... Que, ...que significa... ...después le preguntaron en la indagatoria... ...y él, y él dijo que, le, que tenía eso... ...porque le gustaba estar informado... Uh -huh. eh, ...no sé si ese... ...creo que ese argumento no no, no... ...no debe haber pesado... ...lo que debe haber pesado mucho es que estuvo prófugo... En, en ...casi dos años... ...burlándose de la justicia... ...porque este caso fue muy particular... ...a él lo habían citado... Eh, ...pidió, dijo que iba a ir... ...a la indagatoria, pidió postergación y a la segunda ya no fue, o sea, claro. eh, la, engañó a la jueza, ¿no? Uh -huh. En una cosa también de, de, bueno, hubo ahí cierta ingenuidad del juzgado, pero bueno, eh, finalmente después fue detenido, después una tarea muy fuerte de inteligencia que hizo la Policía de Seguridad Aeronáutica, la PSA, y... Y bueno, por suerte, hoy la Cámara de Casación, ante el pedido de domiciliaria, se lo rechazó, ¿no? Uh -huh. Bueno, Pablo, gracias por habernos atendido este rato en el medio de, de otra actividad y nos no, estamos viendo gracias, el martes. No, gracias a ustedes, que están siempre, siempre, la verdad, los, los abrazo, los felicito, los, los quiero mucho, que sean, que sean una, una columna vertebral de estos juicios. Bueno, muchas gracias. Viniendo de quien viene, ah, y... No es por devolver rosas, lo iba a decir antes y me lo olvidé. Eh, impecable tu participación eh, en, la, en la charla recordando a Osvaldo Bayer en el Día del Periodista, eh, no. en el primer, el primer año sin Bayer de, sí. de, del Día del Periodista, eh, recordando allí algunas de las, de las sí. anécdotas y de los prólogos y no prólogos. <risa> uh, sí. Se sí. seamos, seamos como Bayer. <risa> eh, bueno, nos proponemos... <ríe> tratar de ser como va a ser en general no nos sale pero vale el intento me parece una, una abrazo, bueno. un abrazo, gracias Pablo Yonto abogado querellante eh, y yo decía, viniendo de quien viene porque además es un gran periodista Pablo, ahora destacado por su rol como abogado, pero que ha sido un, un digo, ha sido en la práctica mientras hacía periodismo eh, un, un gran periodista, y yo creo que Parte del de laburo de los abogados con mayor o menor conciencia, con mayores o menores herramientas de, eh, con, con, usadas conscientemente, eh, muchas veces son periodísticas. ¿no? Cuando tienen que armar el rompecabezas los abogados, tienen que recurrir a metodologías investigativas o a lecturas de expedientes a las que muchas veces... Recurrimos también nosotros y nosotras, por eso creo que Yondo tiene una ventaja también con respecto a otros abogados y abogadas, que es justamente su formación y su experiencia como, como periodista. Le mandamos un abrazo grande, ya que recién hablábamos de Zona Norte, a Adriana Taguada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que también son este, un, un pilar, digamos, en en estos juicios que se están llevando en la causa Campo de Mayo, que está tan nastillada tan fragmentada, que es realmente una victoria de los organismos y de los familiares, de los creyentes y de los abogados y abogadas eh, que, bueno, que esté sucediendo este juicio tan grande, estos dos juicios tan grandes, pero este último del que hablábamos con Chonto. Y de paso, ya que estamos con saludos, y termino el último, y nos vamos con una cortinita, Nacho, eh... Le mandamos también un abrazo a, a Ernesto Coco Lombardi, que es eh, parte del equipo de Pablo Yonto y que nos dicen, me acabo de enterar que está con algún problema de salud, eh, ha sido fundamental en la causa de tablada eh, Coco Lombardi. Eh, bueno, hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar todos. <ríe> eh, Y, y tenemos que tener compañeros y compañeras que nos digan que nos tenemos que cuidar para poder estar. sonido más, por lo menos, de lo de ayer en La Plata, en la Universidad de Trabajo Social de allí, de La Plata. Tuvimos también el placer de darnos un fuerte abrazo con Guadalupe Godoy, frecuente entrevistada a este programa, pero que, bueno, la distancia, aunque no sea mucha entre La, en la Plata y Buenos Aires, hace que a, a, hayamos hablado montones de veces y nos hayamos visto re pocas veces, así que siempre son buenos estos, eh, estas cuestiones. Nora, Nora Cortina estaba indignada, eh, porque fue a la marcha de los barbijos que se hizo en Rosario contra el uso de agrotóxicos y parece que había allí un científico que dijo que los abrazos eran, eh, contribuían al intercambio de toxinas y Nora lo sacó de patadas en el... Eh, eh, bueno, ahí. <ríe> este... ¿Cómo le van a negar los abrazos a Nora Cortiña? ¿no? ¿Qué le van a decir que, que generan toxinas, intercambio de toxinas? Bueno, eh, a muchos de nosotros y nosotras nos carga de energía abrazarnos con gente querida. Eh, y si viene con toxinas, bueno, vendrá con toxinas, ¿qué va a hacer? Vamos a escuchar, eh, es cortito, un audio y... Mmm, Gerardo Salcowitz, el, el autor del libro, Norita, la madre de todas las batallas, cuenta, elige contar una anécdota y elige una que le, que le contó nuestra euge. Este... Ha llegado la hora de que le toque a Gerardo. Bueno, eh... no. gracias por venir a, a todos. Eh... La verdad me da un poco de pudor tener que hablar en el medio de estos tres faros que nos iluminan hace tanto tiempo, de, estos, de, las, de tres de las principales figuras de nuestra Selección Nacional de los Derechos Humanos. Así que, nada, eterno agradecimiento a Adolfo, a Dora, por haber venido. A Norita también, qué bueno que viniste. Mirá si, mirá si no venías. Eh, antes que nada quería eh, mencionar a dos personas, a dos mujeres, que admiro muchísimo. La primera es una atribución personal a mi vieja, a mi madre, que siempre está presente. Así que... Nada. Uno como que se siente más tranquilo, ¿no? Cuando está la vieja ahí cerca, como más protegido. Eh, y la otra persona, la otra mujer que quería resaltar, eh, no está ya físicamente pero creo que está más presente que nadie hoy sobrevolando el espíritu de esta actividad, porque eh, si hablamos de memoria, verdad y justicia, si hay alguien que nos marcó el camino acá en la ciudad de La Plata, fue la querida Chicha Mariani. En esto de describir, de describir su esencia, eh, hay una escena que, que me contaron que me quedó como, como, que, como que describe bien y la pinta de cuerpo entero, la, me la contó una compañera de la retaguardia, María Eugenia, dice que estaban después de una represión policial en una comisaría en Villa Lugano a las 2 de la mañana, que bueno, había muchos detenidos y detenidos y Norita obviamente estaba ahí bancando, bancando la parada, Y, y en un momento le dice, hacía mucho frío, llovía, en un momento le dice a María Eugenia, eh, estaba preocupada, dice, eh, yo quizás alguno, la mayoría vino a sus familias a buscarlos, pero por ahí alguno que sueltan está solo y perdió los documentos y las llaves, tenemos que ver en la casa de qué compañero o compañera se puede ir, eh, y yo le dice, yo no me voy de acá hasta, que, hasta no saber que todos y todas van a dormir hoy en una cama después de todo lo que pasaron. Bueno, al rato la convencen de llevarla a la casa y cuando se baja en su casa en Castelar, bastante lejos de Lugano, a la madrugada, con lluvia, cuando se baja del auto le da su bufanda, se la entrega a María Eugenia y a Fernando y les dice, Tomá, capaz que alguna piba está desabrigada y está haciendo mucho frío. Bueno, allí escuchábamos el, primero, el, el principio de la intervención de Gerardo y después sí la anécdota que te había, eh, te había dicho que íbamos a escuchar de aquella noche en Lugano que fue el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, el primer mes. ¿Te acordás que hubo una manifestación reprimida más de 30 personas, entre ellos compañeros nuestros eh, que estaban haciendo comunicación popular? Eh, y bueno, eh, finalmente Nora esperó hasta, hasta que logramos convencerla y la llevamos a su casa. Eh, pero nos volvimos con la bufanda, que la tiene una compañera a quien se la dimos. que se la dio. Yo intenté convencerla de que se la quedara porque ella tenía frío. Pero bueno, también Euge es generosa. Como no, no sé tanto como Nora, pero es generosa y se la terminó dando una compañera. Que no sé si tenía más frío que ella. Eh, Bueno, vamos a, a escuchar este, de la mano de, de Nacho, allí en la operación técnica, algunos de los audios, no muchos porque no, se nos fue el programa, de los audios de la ronda de las Madres Líneas Fundadoras del día de hoy. Estuvieron allí Pablo Giacobbe que editó estos audios, y también estuvo eh, Luis Angió, que hizo la transmisión en vivo, a través del de Facebook de La Retaguardia. Vamos a, a escuchar a, em, la semblanza de Adriana Saldúa que hizo su hermana Susana Saldúa porque hoy es una fecha muy especial, así que escuchamos esa semblanza de Adriana Saldúa ¿sí? desaparecida en La Plata. Hoy les vamos a leer una carta de familiares de la compañera Adriana Saldúa. Hoy, 13 de junio, recordamos tus cumpleaños y soñamos que juntos exigimos, con el pañuelo verde, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la erradicación de la dominación y opresión capitalista, colonial y patriarcal, y por la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos reclamando justicia por la masacre de La Plata de 1975, en la que la CNU AAA asesinaron a ocho compañeros del PST y aún hoy sigue impune. Pero no claudicamos y seguimos demandando a pesar de tantos obstáculos y complicidades políticas y jurídicas. No perdonamos, no nos reconciliamos, juicio y castigo, tus hermanas y sobrinos. Adriana Saldúa presente, ahora y siempre. Y con ese grito nos vamos, le mandamos un abrazo a Susana, a Nora Saldúa y a todas, a toda la familia que, bueno, que siente como cualquier familiar la ausencia en este caso de Adriana y están allí en la búsqueda de justicia. En algunos casos que son más complicados que otros, como los que ocurrieron en la previa al golpe de Estado, ha sido bastante más difícil conseguir justicia y verdad alrededor de las causas que tienen que ver con la AAA y la CNU, pero también es cierto que se ha ido consiguiendo parte de esa justicia. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Gracias Nacho, antes estuvo Natacha en la operación técnica. Nos vemos la semana próxima. Memoria Verdad Justicia Compromiso Nuestras causas